Marcelo Piñeiro, en el marco del Festival Audiovisual de Bariloche, que terminó en la jornada de ayer. Después vamos a estar repasando un poco más de este festival, porque lo tenemos en línea. Sabemos que anda a full con la agenda de acá para allá. Y es uno de los protagonistas también del fin de semana, que es a Rodolfo Aguiar, acá en línea con nosotros. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo saludamos en Radio Encuentro, Sofía y Walter. Buen día. Buenos días y un saludo para todos. Decía protagonista el fin de semana porque, bueno, se vio la imagen esa que se viralizó de usted sentado con el gobernador del anuncio de paritaria. ¿Es real? l f a c i el encuentro? Sí, en realidad no hubo fotos. s una foto de archivo que algunos medios de comunicación utilizaron. Pero sí, viajé especialmente para reunirme el día sábado. Retorné el mismo día a la capital federal con el gobernador, por supuesto, para tener certezas. Eh, de que、mm, íbamos a tener paritarias abiertas y poder discutir el último trimestre del año. Hasta aquí, en lo que va del año 2024, hemos、eh, logrado desde h a c e incrementos mensuales. Tengo la sensación que no valorar.、Eh, Eh, el logro que significa tener paritarias abiertas es no dimensionar、eh, con exactitud、eh, el escenario político y el clima de época que enfrentamos en este momento en el país. Creo que, que haya paritarias, que se puedan discutir salarios y, por supuesto, después que el poder adquisitivo y de compra de los salarios se mantengan, es un logro de la lucha de la gestión de los sindicatos y. En segundo término de la voluntad política del Ejecutivo, también.、Uh -huh. Y quedó confirmada ahora en octubre esta reunión. El día 14 de, de octubre、eh, va a ser la paritaria. y yo creo que tres o cuatro días para agotar las discusiones, teniendo en cuenta la fecha de liquidación、mm, de los saberes. Nosotros、eh, desde ATE demandamos que、eh, los saberes. Del mes de octubre también tienen que, como ocurrió con los anteriores,、eh, tener un incremento y de esta manera seguir defendiendo en, un, en, en una época económica de tanta inestabilidad, de ajuste que se vive a nivel nacional, el poder de compra de los, de los salarios en el sector público. El sector público a nivel nacional tiene paritarias congeladas, es uno de los más castigados, hemos perdido. Más de 30 puntos en, de, en nuestros ingresos, eso no puede ocurrir en la provincia.、Eh, Aguiar, ¿se sirvió el encuentro para hablar de otros temas? Digo, por ejemplo, la semana pasada nos enteramos de varios cierres de espacios socios, eh, eh, digamos, como el espacio Wechera, Viruta y demás, donde v i a Ate muy movilizado en distintos lados. ¿Se habló de otros temas? Por ejemplo, ese. Sí, sí, sí, ese e es un, un tema central. Yo creo que.、Es. Hoy, esta semana, el día miércoles, ATE reúne a su plenario secretario de secretarios generales en la provincia, lo va a hacer en el Alto Valle, en la ciudad de General Roca. Todas las seccionales presentes, la conducción provincial también, y una de las principales demandas será la conformación de una mesa técnica política en la SENAF, un,、eh, un ámbito. Eh, del que participe también el propio ministro y en el que、eh, las visiones que tienen los trabajadores y la, del, la de los funcionarios del Poder Ejecutivo se puedan encontrar. Son programas、eh, que tienen una historia、mmm, altamente sensible y que,、eh, en los que se involucra, además de los trabajadores, toda la comunidad. Me parece que、eh, más que haber allí un problema. De recursos o de economía, en definitiva, que siempre existe el, el, el, la falta de presupuesto, pues en este caso es más político que otra cosa. Necesitamos un ámbito en el cual los trabajadores seamos escuchados. ¿Qué le dijo el gobernador eso, de estos espacios? Aquí、sí、se habló, se habló la posibilidad de conformar en los próximos días una mesa.、Uh -huh. Pero dijo que se, se cierran definitivamente estos espacios, el gobernador. No, no, en este caso no, no, no dijo nada. En eso la, tenemos la versión de las asambleas de la principal、uh -huh. funcionaria de la Secretaría que dice: los voy a llevar a todos.、Uh -huh. eso no, no es la primera vez que un funcionario dice eso en la provincia. Me remonto a épocas del, del radicalismo y yo digo que quien diga eso no conoce eh, eh, ni siquiera el. el, el El plafón, por llamarlo de alguna manera, ideológico del recurso humano que tiene、eh, a su cargo, un recurso humano no solo en la ciudad de Viena, r、uh -huh. en toda la provincia, eh, altamente eh, comprometido eh, con la sociedad que defiende、eh, también los programas preventivos. Es decir, si por algo la CENAF podía ser un ejemplo hacia. El resto de las provincias y en todo el país es porque, además de los programas proteccionales que está obligada a cubrir por ley, también tiene programas preventivos en toda la provincia que、eh, ha servido para、eh, contener,、eh, atender y, y, y permanentemente a las francas sociales más vulnerables. Lo último, Rodolfo.、Eh, la, hace un par de días la postal en la legislatura, a mí acá al aire, de hecho lo dije, me hizo recordar en aquel momento que a usted lo, lo mandan a presar con, con Aldo Capret i y demás. Y de aquel momento, hoy se lo ve sentado a hablar con un gobernador y uno ve en el gobernador también una cierta animosidad o mucha bronca con el gremio docente. No le pregunto si se habló del tema todo, pero ¿cómo se hace para volver después de algo así como lo que se viene dando, por ejemplo, en el ámbito de esta compulsa que hay entre el o b Gobierno y un gremio como UNTER, que ustedes lo lograron, porque digo, en su momento también eran como los indicados como los violentos y demás, y de repente hoy por hoy se los ve en diálogo. Miren, primero, yo creo que hay que separar las cosas: primero, repudiar、eh, la represión que la policía pueda ser utilizada, o la policía o el Poder Judicial para dirimir conflictos sociales. Ni los jueces, ni los fiscales, ni la policía tienen por qué meterse. En, en, en las protestas ni en el derecho de peticionar a las autoridades, un derecho constitucional que ejercemos los sindicatos. Así que a los conflictos los debe resolver el poder político, eso está claro, en repudio a la actuación de la policía. En segundo lugar, yo、mmm, tal vez tenga una mirada que,、eh, lo digo con absoluta、eh, humildad, para nosotros la UNTED ha sido un, En el que ha sido nuestro espejo, un sindicato para mí el, el, el, el más prestigioso de la provincia,、eh, el, el más poderoso, un sindicato en el que、eh, yo tengo la sensación que si en su momento no, no nos hubieran abierto las puertas, nosotros no estaríamos donde estamos. Es decir, dirigentes, hombres y mujeres de quienes hemos aprendido permanentemente, yo creo que hoy ahí eh, existe. Eh, Una, una, un problema de diálogo que rápidamente tiene que solucionarse. No, no hay otro ámbito en el cual canalizar、eh, los reclamos y las demandas que no sea en el ámbito. Por otro lado, esa ley de esencialidad,、eh, le falta la segunda vuelta, nos preocupa a todos. También contempla no solo a los docentes, sino también a los trabajadores、eh, no docentes. O sea que se suma ate a movilizar ese día que se trate. Sí, por supuesto, como nos sumamos el primer día. Mire, yo estoy obligado a、mm, analizar la marcha del gobierno de Bretiné. ¿eh? Eh, casi en dos columnas, vio paralela, dividía、uh -huh. la hoja con una raya, con la de Yeni. <risa> y yo acá en mi oficina de Buenos Aires cuento despedidos todos los días. Voy a Río Negro, no. En mi oficina de Buenos Aires. No tengo paritarias, c e r o paritarias, cero ciento por de aumento, pierdo el 30%, voy a Río Negro no. Vengo a Buenos Aires, me clavan la ley de disponibilidad y van a echar hasta los trabajadores de la planta permanente del Estado y están c e r a n d o todos los organismos estatales. Voy a Río Negro y, y me parece que hay un escenario distinto. Por lo tanto, por ahora, ahora si usted me lleva, yo me refiero al mundo laboral, si、uh -huh. usted me lleva ya a discutir otras políticas. Evidentemente, ahí sí tenemos más contradicciones. qué sé Yo recuerdo el agua e s c o n d i d o y algunas otras cuestiones.、Uh -huh. Se cortó, no me digas. Aguía. No, no, no,、ah, yo estoy bien. Está bien. Pero bueno, me están llamando. Sí, me imagino. Eh, bueno, eh, vamos a ver si en otro momento c h a r l a m o s más tranquilos, Rodolfo Aguía. Gracias por estos minutos. No, nosotros los agradecidos. Hasta luego. Lo teníamos pautado así. Había dicho, tengo 10 minutos y usamos los 10 minutos. Deben estar todos en la misma situación, que ¿no? todos que queriendo tam... hablar un poco de este encuentro y de bueno, lo que marcaba hacia el final de, de la nota que tiene que ver con la situación a nivel nacional. Claro, ese es el gran tema、sí. y sobre todo en estas horas. De cara, me había dicho también, me gustaría ayer cuando pautamos, me gustaría hablar del hospital y no llegamos ni a hablar. d El hospital, b u n a parte que. Sí, porque también... los que están c o n c e n t r a n d o es verdad, son ATE.